Yo creo sinceramente que es el aporte que puedo hacer y dar para que entre todos los argentinos y las argentinas podamos en serio construir algo diferente, algo diferente a todo. En épocas de discursos de unidad, de grandes acuerdos, entre sectores, políticos, dirigenciales, sociales, sindicales, iglesias, nadie puede estar, como lo digo, en desacuerdo con estos enunciados. Pero permítanme decirles que va a ser necesario algo más. Un contrato social de todos los argentinos y de todas las argentinas. Con... con metas verificables, cuantificables, exigibles. Porque cuando uno dice un contrato social de ciudadanía responsable, involucra a todos. Desde el empresario ciudadano en su ámbito y en su actividad y con su responsabilidad, por un dirigente sindical, por un dirigente intelectual, por un ciudadano que trabaja de operario. Por aquellos también que hoy son cooperativistas o tienen un plan un plan de trabajo porque no han podido conseguir trabajo, pero que es necesario que todos pongamos el esfuerzo para generar trabajo genuino, por ejemplo, y que el compromiso sea de todos, obviamente. Obviamente, no hay mayor compromiso primero que el del Estado de generar las políticas y segundo de los empresarios también para generar ese empleo, con la convicción de que no hay de que no hay posibilidades en este mundo tan difícil que hoy tenemos de generar crecimiento económico sin mercado interno fuerte me acuerdo